¿Sabe quién transmite? Es Radio a c u p é la mejor música para usted. Bueno, el sonido es Radio Occupé con la mejor música para usted. Radio Acupe con música fácil de escuchar. ¿Nota La diferencia es Radio a c u p é la mejor música para usted.